acá tranqui. Eh, ahí bueno, se... si pueden, que pasa que todavía tienen un ratito de tiempo para mirar un ratito el cielo de, de Santa Rosa, que está muy lindo, que tiene muchos colores. Se va a disipar un poquito todo lo que se ve, pero a esta hora todavía se puede ver lindo el cielo. Claro. Hay varios colores, este violáceos, naranjas, eh, amarillos, eh, y también mezclado con un poco de nubosidad, todo eso hace que... Este lindo el cielo y se levantó un vientito a esta hora. Hasta hace un rato estaba lindo, estaba, estaba, estaba eh, una brilla apenas. Ahora se levantó un vientito en, en la ciudad de Santa Rosa. Así que eh, puso fresca la mañana a esta hora. Sí, eh, y ya los días, Mauro, yo me puse contento. Miré y dice 8.31 sale el sol. Este, 8.31, sí, está, sí. está saliendo, está... Sí. Sí, sí, más o menos. Claro, sí. Este... Lo que pasa es que justo hay un nubarrón ahí importante, oscuro, para el este, que, que no, no permite verlo, pero de a poquito, de a poquito va va asomando, va iluminando un poco. No va calentando para nada porque está fresca la mañana, pero va, va iluminando un poco. Bueno, ¿qué contás? Todo bien, todo tranquilo, Este, recorriendo un poco las calles de la ciudad. Eh, vamos a tener información más en más tipo nueve y media de la mañana, porque hoy ahí se reúne el Consejo de Niñez en Castelvecchio, así que vamos a estar en ese lugar y con información desde ahí. Y también comentarle por estas horas que hay muchas, muchas obras de hecho, eh, en, en funcionamiento, en construcción por parte de la provincia y también de la municipalidad. Y hace un tiempo atrás anunciaron la, la pavimentación de la calle Autonomista, Eh, ...esa calle todavía sigue sin asfaltarse... ...anoche, ayer a la tarde anduvimos por ahí dándonos una vuelta... ...hay, hay calles con muchos pozos, con calles de tierra con muchos pozos... Sí. Eh, ...pareciera como que de a poco se va preparando para hacer alguna... ...alguna especie de, de, de fresado este, previo al, al asfaltado... ...pero no vimos máquinas y sí conocimos ayer a la tarde, tardecita, noche... que prensa de la municipalidad anunciaba que hoy iban a, hacer, este, un, iban a comenzar los trabajos, cosa que se anunciaste hace más o menos unos 20 días, y no pasó nada, no sé qué, qué ha sucedido puntualmente con esa, con esa parte de la obra, pero recién ahora anunciaron que van a continuar los trabajos, son cerca de unas ocho cuadras desde la avenida Uruguay hasta, hasta la calle Chile, este... En realidad toda la obra son ocho cuadras, pero ahí son unas unas cuatro cuadras que está con todo el... Este, está todo levantado, tierra, ¿no es cierto? Está, eh, es con tierra casi hecha. Ah, bueno. Claro, sí. y hay una sola cuadra y media hecha sí. de, de asfalto. No sé. Mm. La verdad, puntualmente no sabemos qué pasó porque eh, eh, preguntamos a la municipalidad, pero no nos contestaron. Mm. Y la verdad que hace bastante que están haciendo esa esa parte de la... de las calles, o sea, el asfaltado de esa calle, que es una calle muy pero muy importante. Por ahí pasa eh, muchísimos autos que, sobre todo, van para el lado de, de los barrios Butaló, del barrio Villa Parque, eh, de toda la toda la zona un poco más este, más alejada de Villa Parque. Eh, también está ahí la toda la zona de Villa Hualde también, también. Eh, y bueno, no sabemos bien bien qué pasó, pero ahora retomarían los trabajos, así que está bueno para las personas que utilizan esa arteria de, de la ciudad de Santa Rosa, que en algún momento la van a faltar, pero recién anoche eh, estaban este, acomodando una, una sola máquina, necesitan muchas más, pero posiblemente esas cuatro cuadras, desde la Uruguay hasta la calle Chile, eh, las comienzan a hacer el día de hoy. Claro. Bueno, y yo actualizo la de la Felice, Mauro. Eh, ayer eh, asfaltaron casi toda la primera cuadra bueno pero Felice eh, la calle Tello o sea la, la la obra de la calle Tello la calle Steven con mm. todas obras que están que están en en, en actividad o sea nunca sí. se dejaron de hacer claro quizás en algún momento eh, no los veías a los trabajadores porque estaban en otra en otra zona de las calles en este caso de la Felice que vos estás ahí mm. al comienzo de de la Felice casi Perón eh, la Felice es larga pero son obras que estuvieron en constante actividad Esta de la autonomista puntualmente no sabemos por qué, pero se detuvo, sí. porque no se continuó. Ahora parece que se va a retomar, bueno. por eso es lo que puntualizábamos en la calle autonomista, que también nos parece una calle muy, pero muy importante, con un, un nivel de, de actividad de autos y, y motos y, y bicicletas que, que se necesita que esté bien hecha, porque ahora está detonada, hay lugares donde hay muchos pozos y solamente hay... Eh, calle de tierra. Claro. Se han levantado el asfalto para reparar algo, se ve de abajo. Eh, claro. Cuando sí. pasa eso es porque seguramente no tienen resuelto algo mm. con los caños sí. de agua, sobre todo, o de, o de cloacas y necesitan parar un poco la obra. Ahora parece que de a poquito se va a retomar. Bien, Mauro. Bueno, nos reencontramos luego. Cuando sea necesario, pali. Excelente. Dale. Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, pasaba por la mañana que.